robaron un camión de chirimoya aquí el teniente colla aquí el teniente colla de servicio en plena vigilancia contra el vicio que nadie se me ponga en planchuleta aquí se me obedece y se respeta o forma un estropicio Me pongo en la cabeza un sombrerito, que es malo que me caiga el relentito. Me pongo a resolver lo que me toca, le quito un chupa su su papelito, me lo pongo en la boca. Yo soy un detective inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla, no quiero que de mí diga la gente que soy un gilipollas. Se busca que hay un caso y tiene tongo. Arteniente Colombo. El pobre tiene cara de aburrido y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa, no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería, se mete por el ojo de una gua, se fija en una simple tontería y da con el granúa. A mí que este colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina y pienso como muchos ciudadanos. Pavel lo trabaja sin gabardina, ya llegará el verano. Un banco de Chicago han atracado, que busquen a Maclao. que busquen a Maclao por donde sea, el jefe está que y que berrea, y en vez de presentarse como un rayo, las calles de Chicago pisotea, montando en un caballo. Con planta de vaquero muy castizo, resuelve los asuntos sin permiso, él tiene sus ideas y sus razones, lo mismo sabe dónde está el osiso, que coge unos ladrones. lo malo como tiene esa manía es el follón que forma cada día y en vista de que sigue el calzondeo el pobre de su jefe cualquier día lo mata de un cabreo acaban de robarme en el chalé que venga Banache. Que venga Banashe que me fascina, me aturde, me encocora, me tragina. que venga por favor no se entretenga, si quiere le pago en moneda china, lo que quiero es que venga. Que venga con su coche tan potente, que venga con su chofer tan prudente, que venga que hay que ver como estar tío, que traiga esta carita de inocente y el culito encendío. No sé lo que el fulano me habrá dado, mirando de este modo descarao, que tiene cuando mira un no sé qué, ni Colla, ni Colombo, ni Maclao, aunque ¡Oh, venga Vanasé.